Se la pasamos. Ari hija, la... ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo, ¿Cómo le va? Qué? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, acá más está. o menos. Este, más o menos. <risa> no me... me pregunta más o menos, no hemos hablado sí. mal del Papa hoy cosa que me parece bastante pobre este programa. Pero bueno, continúan eh... están tratando de arreglarse en el Papa, el no. compositor Roled, no sé qué. No nos da bola. No, <risa> no gusta, de nosotros. No, sabes que me acordé, Majones el el domingo. Sí. Porque me sorprendió, seguro la leíste que Jorge Fondevila en su sí. editorial en una describió varias ideas el domingo, pero no en una de sus editoriales se ve que escucha el programa o si no lo escucha alguien del programa le pasó la información, es verdad. Eh, gallanes. <risa> Luego señor como Fondevila hasta ahora debe de, no sé si está no sé. Bueno, pero se ve que escuchó la columna. Sí. En vivo o alguien le pasó el, el dato. Te puedo mandar saludos sobre ¿Usted fue? ¿Eh? No, porque esa columna que escribió... ¿Usted no, de que es sí, sí, sí, exacto. Estamos como consortes ahí con el señor Arily Nos mandó saludos en su editorial. Sí. Ah, bueno. Eh, a raíz de, la, de, la, de lo que charlamos la semana pasada, no se hizo cargo de lo que charlamos, digamos, hablamos de que a partir del premio que le habían dado a Héctor Mañeto, la Fundación Freedom House, y contamos quiénes financiaban Freedom House, entre ellos el Departamento de Estado, de lo que hablamos nosotros fue de que hay un plan sistemático del gobierno norteamericano, hace décadas de intervenir en distintos países a través de financiar fundaciones ONG el eje de la columna era ese, ¿eh? el premio Mañeto era la excusa Fonderdijk le hizo un ole a este plan sistemático de Estados Unidos de, insisto, financiar fundaciones ONG para incidir en política interna de otros países se metió solo con Eh, por qué nosotros criticábamos a quienes fi financian el premio cuando hay muchas fundaciones y ONG de la Argentina que han recibido también dinero y nombra al CELS como una, como una de ellas nos aclaramos acá que no todas las fundaciones y las ONG son lo mismo que hay fundaciones y ONG como el caso del CELS que trabaja muy bien y que también han recibido y de hecho el CELS lo publica uh -huh. algo que es interesante si uno sí, entra a la página del CELS, CELS ¿no? eh, Sefif, puede saber quién lo publica ahora si uno entra a la página de la fundación Pensar que es la fundación de Mauricio Macri, uno no sabe quién la financia porque no está publicado. Sí, un detalle en relación a esta nota de la contratapa del diario Perfil, este, firmada por Jorge Fontevecchia, que no es menor, no es menor ¿no? el recorte que hace, bueno, primero que en vez de decir Radio del Plata, que es el programa donde salió esto, digamos, sí. nuestro programa, dice Radio América. Que este, le mandamos un saludo grande, esto sí en serio, a todos los compañeros de radioamérica están enfrentando un, un conflicto hace muchos meses. Pero no es Radio América, Jorge, esto es Radio del Plata. Pero otro detalle que también es, a nosotros nos, nos acusa y uh -huh. se quiere de ser anti-norteamericanos. Anti claro. sí eh, Y él mismo enumera cuáles son las este, corporaciones que financian, entre otras cosas, este, esta ONG que le da el premio ¿sí? a, a Héctor Mañeto. Lo que omite, y todo lo que se omite habla de aquello que en realidad es lo importante en esta nota, es a Paul Singer. Claro. ¿Te diste cuenta de eso, Sí, ¿no? sí, bueno, sí. Paul Singer no lo, no lo menciona. Y cuando habla del de, de gobierno de los Estados Unidos, no habla puntualmente del Departamento de Estado, que uh -huh. es uno de los financiistas, y uno de los que premió, por vía directa o indirecta, como lo quieras ver, a este Héctor, Héctor Magneto. Como para tener en cuenta, nada más. Además, ¿no? lo que es notable es que Fonterica tenía un enfrentamiento fuerte con Magneto digo en términos ah. empresariales eh, Clarín le ha salido a jugar muy fuerte a el mayor fracaso periodístico de la vida de Jorge Monteríaca que tiene varios pero sí. el mayor de todos es el diario perfil estuvo tres meses en la calle claro. tuvo más ediciones número cero como se dice que las que finalmente llegaron al kiosco y eso fue por culpa del diario clarín eso lo decía Jorge Monteveca uh -huh. lo sigue diciendo hoy incluso fuera de micrófono como, como se dice en off récord eh, por qué porque lo que le hacía clarín eh, con los anunciantes les ofrecía o sea rompió el mercado ofreciéndole tarifas más bajas y amenazó a todos los anunciantes que estaban publicando, anunciando en perfil, que si seguían haciéndolo no podían publicar nunca uh -huh. más en el diario Clarín. A esa extorsión se sometió Fontevecchia, algunos dicen, bueno, síndrome de Estocolmo, eh, yo creo que en realidad Fontevecchia, en esta nota lo nombramos un poquito con Arias antes de entrar a, al estudio, eh, está dolido, él quisiera que el premio se lo den a él, que uh -huh. hace méritos para que el Departamento de Estado también lo premie, pero bueno, se lo dieron a Héctor Mañeto por otras razones, eh, quizá hay una, una diferencia entre ellos me cuesta encontrarla. Sí, claro, a ver, ahí hay dos cuestiones. Primero esto, a mí me llamaba la atención que eh, saliera casi en defensa de, de Mañeto cuando ha sufrido tanto las políticas del Grupo Clarín. El, hace unos años también cuando Fonterica saca su diario Sensacionalista, que no me acuerdo era el nombre, Clarín le saca muy claro. para competirle claro. y Fonterica tiene que volver a retirarse del, de ese mercado, de ese segmento de los eh, Sensacionalistas. Pero lo notable libre, es... Eh, libre Ay, no, no, no. ahí está. Eh, pero lo notable es eso, cómo eh, elude de lo que nosotros hablamos. Aprovechamos la, la el premio a Amañeto, insisto, financiado por el Departamento de Estado, financiado por Polsinger, financiado por las grandes corporaciones norteamericanas, e incluso por un magnate ruso que tuvo preso por cuanto delito financiero había y ahora fue eh, indultado por Putin, digo, financiado por todos estos eh, sectores, y que en un momento Fontevique casi habla de todas estas empresas como eh, filántropos, que financian determinados proyectos desinteresadamente. Uh -huh. Nadie puede creer que el Departamento de Estado, qué Google, que AT&T, que Walt Disney, qué Facebook, qué eh, Lockheed Martin, que era una de las que había financiado Freedom House en su momento, y que incluso el museo donde recibió eh, Manieto el premio, es uno de los financiistas del premio que recibió Manieto. El Newseum. Exactamente. El Newseum, que es financiado por las grandes corporaciones de medios del mundo, financia el premio que le dieron a Mañeto en el propio edificio del Museum. O sea, ninguno de esos actores es ingenuo ni va a poner plata en algún lugar donde no tenga un interés concreto. Y la lectura que hacíamos nosotros es, es de alguna forma, el reconocimiento, Héctor Mañeto, de que se van a ver beneficiados los intereses del Departamento de Estado y de Estados Unidos en Argentina. Y el premio tenía que ver con eso. Bueno, de nada de eso habló eh, Fontevecchia, al cual, bueno, no sé si pedirle el derecho que le pidamos. La la justicia. Justicia. ¿Puedo sí, ¿puedo sí ¿puedo por lo menos que lo de la radio. Sí, por lo menos que lo de la radio. Eh, aunque también puede quedar como como homenaje a la lucha de los compañeros de, de América. Eh, sí, yo quisiera saber qué va a pasar con ese premio que recibió Héctor hermanito el día que finalmente sea condenado por los delitos de lesa humanidad en la apropiación ilegal de papel prensado. Alguien me dirá, ¿y capaz que eso no llega nunca? Bueno, capaz que no, capaz que sí. Oh, o sea, no te voy a salir.